Karina Olivera, Karina desde el Móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿qué te queda pendiente? Bueno, creo que la consigna la consigna la vamos a cumplir. A ver. Tengo un argentino, por lo menos. Ja, por lo menos, no, no está haciendo la... playa. No está haciendo playa, pero tengo un argentino. No sabes, Ale, la cruel que me costó conseguir un turista argentino en la parada 16 de la playa Manzan. No lo conseguí. Por lo tanto te perseguí, te perseguí y acá te encontré, vos. Acá me encontrás, hola Cari, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen Saludos día. A toda buen la día. maravillosa audiencia de Aspen Punta del Este. Mira, si hubiera sido tempranito, estuve ahí a las siete y media, a la, eh, en la parada dieciséis de la banca, tomando unos mates. Mira Pero mirá, oh, mm. yo que pasé calor. Nos busca. cruzamos. Nos <risas> cruzábamos, nos cruzamos. Tal vez, Jorge y la y a la audiencia le cuento, fuera de micrófonos hablábamos con alguien porque tiene un desafío, un desafío que está cumpliendo hace, desde hace más menos tres años y se llama el club de las 5 am. A ver, es algo raro de pensar que alguien se va a levantar a las 5 de la mañana para salir a correr, a caminar o a hacer roller, pero vos me decís, y me encanta la explicación que él me daba, crecimos un 70%, cuando empezamos un solo participante, ahora ya tenemos más de 70 inscritos, es es una maravilla realmente. Dejame sí, decirte seguro. algo, dejame decirte algo, la solución es que no te acuestes. Bueno, la idea la idea justamente no es esa la idea es, este, yo lo llamo mira, Jorge, hiciste, un, un, me diste un muy buen pie eh, yo lo llamo el desafío de octubre de las 5 de la mañana, ¿por qué? porque el despertarse a las 4 y media para llegar a las 5, mañana el encuentro es en la puerta principal del hotel en la parada 3 de la mansa en este desafío lo que plantea justamente más allá de la distancia que son 5K que es anecdótica es el desafío por ahí de de tener eh, la, la voluntad de levantarse temprano pero para esa voluntad llegue tenés que tenés que rescindir algo ese res, ese rescindir por ahí es rescindir un el último trago, el último gitónico un asado de un amigo irte a, a, a alguna fiesta y demás entonces creo que el, el real desafío comienza la noche anterior para luego poder levantarte cuatro y media, no te puedes ir a acostar a las dos para levantarte dos y media, yo so, por ejemplo hoy ayer me fui a, almorzar, a cenar a las ocho de la noche y a las nueve y media estaba dormido, durmiendo Entonces, esto es un desafío que empieza la noche anterior. Me encanta porque estás planteando este desafío en plena temporada en Punta del Este. O sea que tiene. Realmente, muchísimas dificultades. No, no, soy un cosaco, yo ya lo sé. Soy <risa> Atila, el uno. Pero, sabes que Este tipo de desafíos siempre me los he planteado en distintas... No el del Club de la Cinco. El del Club de la Cinco es es reciente, en los últimos tres años. Y esta convocatoria, en diciembre, ya cumplió un año. Como bien dijiste al principio, riéndote, yo también me río, pero con satisfacción. Al principio, vino una sola persona, y en el último en diciembre éramos 70. Con lo cual, y agotamos cupos para mañana estamos por agotar cupo ya, así que a todos aquellos que están escuchando los invito a una nueva manera de despertar, a un nuevo desafío, que es ver el amanecer de una forma distinta, no a la salida del boliche, sino recién levantado, donde la energía, la productividad, la creatividad es otra, estar en contacto con la naturaleza, en comunidad, porque vamos a hacer, por lo que veo, muchos o varios, este, y es, es un planteo de un nuevo despertar. ¿Cómo, ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Van, llegan, se anotan? ¿No se anotan? Bueno, previamente ya lo decía. Luego de ese tiempo, de esos cinco kilómetros recorridos, ¿qué es lo que Bueno, como vos bien dijiste, en el eh, Instagram, el club de la 5 AM punto a.r. ahí está un Google Form en la link que bio, también está en la en, la, en el Instagram de Joy Punta del Este y a partir de ahí con la inscripción, que le digo, todos aquellos interesados, los cupos son limitados, El encuentro es a las 4.50 en la puerta principal del Hotel Enjoy. Ya tenemos marcado un recorrido con los profes del spa del y el gym del Enjoy, con Diego y con y con Andrés. Todo un recorrido justamente para cruzar de la mansa a la brava, que es ahí donde sale el sol. Siempre y cuando el el, el el clima lo permita en cuanto... No se suspende por lluvia. En cuanto a ver el sol limpio saliendo. Amanecer, amanece igual. ¿Sí? Hoy estaba anulado, no se vio salir el sol, pero bueno... Lo, Lo que toca, toca la suerte loca. Así que, así que hacemos un recorrido, por supuesto que tenemos la foto, el momento foto, el momento Instagram, con la salida del sol todos juntos en la playa, después ya terminamos el recorrido, entrando nuevamente para, para el hotel, y luego nos dirigimos hacia el primer piso del hotel, donde está la piscina, el spa, y al lado de las canchas de tenis, o sea, en la parte de atrás del hotel, ahí nos va a estar esperando la profe de yoga, Este, para hacer una clase de yoga ahí, unos refrescos, unas palabras y en, en definitiva es algo, es una actividad que dura sobre las dos horas Es importante destacar que es una actividad gratuita. Tal cual, muchas gracias Cari, muy atenta, siempre el móvil de Aspen, atento en todo Punta del Este Cari, una genia hace nueve años que viene poniendo la bandera, grabando bandera en cuanto playa y evento se suceda en Punta Anestia y alrededores, tal cual, es gratuito, así que, insisto, los cupos son limitados, venimos al borde ya de, de completar esos cupos, así que muchísimas gracias por este espacio, gracias por acompañarnos siempre, gracias Astro, ustedes saben cómo los quiero y lo que significan para mí. Y además nosotros ahora te tenemos que dejar el lugar, tenemos que sí, cerrar el, verdad, claro el Ay, minutos, me tengo que ir a preparar el programa. Jorge, Jorge, querés agregar algo más Ahí, no, ser. preguntarle si mañana a las 9 de la mañana ya terminó esto o estamos a tiempo de hacer ah. algún contacto, a ver cómo salió. Por supuesto, para claro ahí, sí, que sí. Sí, sí. A las 7 ya terminó, así que a las 9 estaré disfrutando seguramente de, de todo lo acontecido, que es lo que me pasa siempre. Disfruto mucho el momento. Y insisto, cuando vino una persona lo disfruté mucho, cuando vinieron 70 lo disfruté mucho. Cuando lo hicimos en agosto, en plena pandemia, con 2 grados y lloviendo, solamente con 10 heroicos, con 10 estoicos que vinieron, Eh, también lo disfruté mucho lo disfruto de todas maneras así que seguramente mañana para las 9 de la mañana estaré disfrutando de lo de lo de lo realizado y seguramente teniendo tomando nota de las de los porcentajes de mejora para la próxima semana alguna fotito de repente no te no te prometemos estar en persona pero de repente si alguna fotito nos llega la publicamos también mañana de mañana yo mismo voy a encargar que eso suceda Jorge muchas gracias Cari y me voy para arriba entonces bueno no el programa. dale dale pues tengo que entregar el estudio dale gracias dale. Dale, dale, muchas gracias. Chao, vale. Chao, chao. Cerramos nosotros. Buena jornada para todos. Hasta chau, mañana, chau. Karina. Cuídese Hasta mucho. Chao, chao. Igualmente, chau chau Frecuencia abierta.